El presente estudio se titula Prevalencia de caries y en enfermedad periodontal En escolares del sector público de la ciudad de Cali Durante el año 2005 Los objetivos fueron Determinar el perfil epidemiológico bucal De los escolares del sector público de la ciudad de Cali Durante el año 2005 Los objetivos específicos Fueron determinar el estado de la mucosa Del estado periodontal Del estado de dentición Y la necesidad de tratamiento y consulta que requieren Dentro de su eh, marco teórico se utilizaron los siguientes, eh, siguientes bases teóricas, y que fueron la caries dental, la enfermedad pidental y la necesidad de tratamiento. Dentro de la metodología se determinó que es un tipo de estudio epidemiológico descriptivo, transversal y exploratorio. La población fueron los escolares de 5 a 12 años, y se utilizó criterios de inclusión que se encontraran los niños matriculados al inicio del estudio y que voluntariamente acercaban participarán en este